Saludos, Sintonía Berriozar y Ratia Sintonía 100.8 FM Jueves 14 de enero del 2021 20 horas 3 minutos, 8 3 minutos de la tarde Y aquí comienza como cada semana el programa Euskal Música Tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. 60 minutos de 20 21 horas de 8 a 9 de la tarde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 Y twitter.com barra euskalmusica.fm Además tenemos eh, página en Instagram Donde podrás ver, donde podrás visualizar Las fotos con los grupos o solistas que pasan por aquí por Euskal Música A presentar sus trabajos discográficos Y también tenemos un teléfono de contacto El WhatsApp, el 628-514-628 eh, Para si eres un grupo o eres un solista y quieres dar a conocer aquí en Euskal Música tu disco, tus eh, presentaciones Nos mandas un WhatsApp y nosotros te contestaremos a él y por supuesto estarás aquí en Euskal Música Presentando dicho trabajo, presentando disc, dicho proyecto En definitiva, todo lo que tengas o todo lo que tienes en mente 628-514628 Edición de jueves 14 de enero del 2021 en directo Edición de sábado 16, domingo 17 de enero del 2021 En redifusión, en repetición de 20 a 21 horas De 8 a 9 de la tarde El programa Euskal Música Hoy el programa Euskal Música está dedicado al boni que falleció El pasado viernes 8 de enero en Iruña, a los 58 años después de padecer en 2018 el maldito cáncer, cáncer de laringe. El programa de hoy de Busca en Música va dedicado a él, por supuesto, eh, guitarrista. El Boni nació en Iruña en 1964 y en 1982 fundó la formación barricada. Hoy el programa va para él. Si nos escucha desde el cielo, por supuesto, ahí va su buena música. Empezamos con tres de los temas en barricada que cantaba él con su guitarra. No hay tregua, ocupación y rojo. 聽說你 Estaban sonando tres de los temas de la era de barricada, los primeros trabajos discográficos de esta formación. Ahí estaban los temas No Hay Tregua, Ocupación y Rojo, cantados por el Boni. Boni, que nació en Iruña en 1964, en 1982 fundó Barricada, dio su primer concierto con la banda el 18 de abril de 1982 en la Plaza de la Chantrea, de su ciudad natal, y un año después, grabó el disco Noche de Rock and Roll. Continuó al frente de la banda compartiendo la voz con Enrique Villarreal del Drogas y tocando la guitarra hasta la salida del mencionado músico en 2011. Luego de una pequeña gira de despedida en 2013, Bonnie publicó dos álbumes en calidad de solista Incandescente en 2015 y Requiem por el Mundo en 2018. El 31 de mayo del 2018, el músico anunció que se encontraba padeciendo cáncer de lanije. Un mes después, se separó. Se metió a una cirugía en la que se le extirpó la totalidad del tumor, pero su voz se vio afectada y tuvo que retirarse de los escenarios. Esto lo llevó a distanciarse de los medios y mantener un perfil bajo El pasado viernes 8 de enero nos levantábamos con la triste noticia del fallecimiento en Irunia del Boni a los 58 años de edad. Seguimos repasando más temas del Boni dentro de barricada. Nos quedamos con bajo control y en la esquina del zorro. Bajo control y en la esquina del zorro otros dos temas que el Boni compuso en barricada con su voz y su guitarra. Dejamos atrás la trayectoria de barricada y nos vamos ahora con el Boni en solitario. Comenzamos. Con el segundo disco en solitario del Bonnie, que lleva por título Incandescente y está compuesto por 19 canciones, divididas en dos discos fácilmente diferenciados, ya que un CD es eléctrico y el otro CD es acústico. Este álbum parte tras la disolución y final de su banda de toda la vida barricada en 2013. Como comentaba, mi intención, según comentaba el Boni, es mantener la ilusión por este oficio, tal y como lo viví en barricada y decidido a mostrar 11 potentes canciones en las que reflejo con mi personal manera de ver lo que ante mis ojos pasa, en lo social, en lo sensitivo y sobre todo con actitud optimista. Más ocho temas con un tratamiento sonoramente más relajado, pero no por ello menos intenso. Canciones que han ido brotando de un modo fluido y sincero desde la mente, la voz y la guitarra de El Boni. Nos quedamos con este segundo trabajo en solitario, incandescente, y de él te tres de los temas. Explosivo, lluvia torrencial y cuchillas. Música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 Sin buenos ni malos Todos a la vez Estas preparado El ariete con el que arremetemos Tiene ...del disco incandescente del Bonnie... ...ahí estaban sonando tres de los temas... ...explosivo, lluvia torrencial y cuchillas... ...nos vamos... ...tras el álbum incandescente del 2015... Nos vamos con el álbum del 2018, Requiem por el Mundo, publicado en febrero del 2018. Requiem por el Mundo consta de 10 temas arrolladores con melodías dinámicas y pegadizas y letras sugerentes que invitan a una escucha del tirón desde su corte inicial y primer sencillo del álbum Lobo mal herido. Nos quedamos con dos de los temas de ese álbum del 2018, el álbum del Bonnie Requiem por el Mundo y de extremo los temas Lobo mal herido y La trinchera. sale del bosque hacia la ciudad mientras duerme el álbum publicado en 2018 sería el último de El Boni, el álbum Requiem por el Mundo. Ahí estaban sonando dos de los temas, Lobo Malherido y La Trinchera. Pero nos queda un as en la manga, nos queda el primer álbum en solitario. Peligroso Animal de Compañía, que lo editó nada más y nada menos que en 1992, que que fue su primer disco en solitario que compaginó con su carrera en Barrricada. Nos quedamos con el tema que da título al álbum, Peligroso animal de compañía. su animal de compañía uno de los temas incluidos en el primer álbum en solitario que compaginó el Boni con su carrera en barricada era en 1992 Pues hasta aquí el repaso a este señor, a Boni, programa especial aquí en Euskal Música en este jueves 14 de enero en directo, sábado 16, domingo 17 de enero en repetición. Hemos escuchado temas de su trayectoria embarricada como No Hay Tregua, Ocupación, Rojo, Bajo Control y En la Esquina del Zorro. Y también hemos escuchado temas de sus álbumes en solitario Incandescente en 2015 y el último trabajo discográfico que editó en 2018, Con ese álbum Requiem por el Mundo También, como te comentaba anteriormente Ahí estaba el tema Peligroso Animal de Compañía Del álbum de 1992 El pasado viernes, 8 de enero Pues nos levantábamos con el fallecimiento de esta gran persona En Iruña, del Boni, a los 58 años de edad Nos ha dejado su buena música Nos ha dejado también, por supuesto, su personalidad Personalidad muy amena, muy maja, muy simpático Y que bueno, que ahora seguramente nos estará escuchando desde el cielo. Y para despedir este programa nos vamos a quedar con esos tres conciertos del 15, 22 y 23 de noviembre del 2013 en el pabellón Anaitasuna. Eran las fechas de despedida de la formación barricada, donde ahí por supuesto, estaba el boni a las guitarras y a las voces. Barricada, 31 años y 20 discos publicados. El boni, 36 años en activo y 23 discos publicados. ¡Los quedamos! con ese directo despedida y por supuesto también así queremos despedir al Boni. Goyan megó, go, Boni y nada, lo dicho. Nosotros que también nos despedimos. Será hasta el próximo jueves en una nueva edición del programa Euskal Música. Hasta siempre Boni. Sé que nos ha movido estar aquí. Eso que se le llama pasión, pero por qué? Pasión por el ruido. supuela como sirve ello und tua camuflado de dirección al en los instintos